Bueno, Julio, eh, un, una nota distinta, un, un vestuario diferente. Sí, no, la verdad que un partido desvirtuado, ¿no? Por una situación, este, por todos vistas. Así que, bueno, nada, este, eh, no, eh, Vivimos toda una situación fuera de lo habitual, tratamos de comportarnos de la mejor manera posible dentro de ella. Eh, ¿Se puede hacer un análisis de partido? Hasta, hasta, el, hasta el... Minuto cincuenta y pico que faltaba. Claro, hasta ahí sí. Hasta ahí partido súper parejo para los dos lados, con nosotros con una pequeña ventaja a lo largo del segundo cuarto, desde el comienzo del segundo cuarto. A partir de ahí lo otro totalmente desvirtuado, porque aparte... Aparte de la situación de jugar 5 contra 4 y que no. Con todo lo que eso significa, ya la este, la situación vivida a nadie le daba para un no partido para recordar. No, las ganas lógica que un profesional tiene que tener para cerrar el partido. Pero no es lo mismo, no, no es igual y bueno, nada. Eh, nunca me tocó vivir una situación así. Mira que tenés partidos tengo partidos. Y. Eh, Nada, lo siento mucho, estoy involucrado. Afectivamente eh, también con los jugadores del otro equipo eh, que vivieron, o los integrantes del otro equipo que vieron la situación, eh, ya está. Esto pasa, son súper profesionales, van a dar vuelta a la página como corresponde todos y listo. Cruzaste la cancha y hablaste con Sergio, eh, o, no, o, no, o no llegaste a hablar con Sergio. Durante el conflicto, sí. no porque estaba el hijo con él, y me pareció que estaba, y, y, y quería parar a los jugadores de San Lorenzo, que me parecía que era lo mejor. Hablé con todo el conflicto terminado, y bueno, nada, los dos. Eh, ahí preguntamos si se podía seguir el partido con las expulsión únicamente de los involucrados. Ya habían visto el video, ya habían decidido una cosa para otro lado, y no, no se pudo. bueno. Bueno, gracias. Eh, lamento la circunstancia. Todos la lamentamos. Hola. Hola.